Ya de la habitación, mira cómo maldigo de la unión, destruyendo Como método con capital No sé si se acaba, no seremos humilladas entonces, aquí está yo no, no, no.